Jesús de Nazaret y el viaje astral. Mira, un que me queda esto. Y aquí, se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Mateo 17, 3, 9. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Juan 14, 2, 6. Si Moisés y Elías se, aparecen, se aparecen a Jesús y a los apóstoles, ¿qué hay que entender? pues si Jesús prepara moradas, o sea, habitaciones para nosotros, para los espíritus, está cl claro con todo esto que somos uno, todos somos uno en Cristo, y bien lo dijo Jesús mismo en la oración al Padre, así como tú y yo somos uno, que esta gente entienda que todos somos uno, así de claro y así de sencillo, y claro está, que todo esto nos ha sido revelado precisamente por lo que llamamos viaje astral que es sencillamente lo que siempre ha sido llamado el sueño, soñar estando sobre nuestro mundo que llamamos tierra vemos de día el sol, de noche las estrellas, etcétera y mucha gente cree que el cielo está arriba, pero si por ejemplo nos colocamos encima de la luna y miramos hacia arriba ...veremos a nuestro mundo tierra... ...por lo tanto, si el cielo está arriba... ...entendemos muy bien... ...que el cielo está en todas partes... ...precisamente... ...porque Dios está en todas partes... ...porque donde está Dios... ...ahí está el cielo... ...y Jesús de Nazaret, el obrero carpintero... ...nos dice de forma tan sencilla... ...que el reino de Dios está dentro de nosotros... ...dentro de cada uno... ...si lo buscamos cada uno en sí mismo... ...en su propia vida... Cuando se tiene el reino de Dios, el espíritu que llamamos Cristo, que otros le llaman Buda, Alá, etc., todas estas cosas se nos revelan de forma sencilla desde el astral, que está fuera y dentro de nosotros. Cuando el espíritu viaja a través del espacio, lo que se llama soñar, se ve a nuestro mundo muy pequeño y muy atrasado. Y este espíritu, que es el que avanza, el que evoluciona, no siente odio, ni rabia por nadie, porque ve mucha ignorancia. Y al ver a todos estos hombres que se autotitulan sacerdotes de Dios, católicos, protestantes, etc., con títulos tan cómicos como Santidad, Vicario de Cristo, Santo Padre, Príncipes de la Iglesia, Obispos, Cardenales, Monseñor, etc., y el protestantismo igual, nos damos cuenta de que todo esto es ignorancia y esto vale para todos los mandamases militares, políticos o sea, el capitalismo y en todos ellos vemos lo mismo que buscan el poder político y el dinero por eso ya hemos dicho que el capitalismo está compuesto de ricos militares, jefes religiosos, políticos, etcétera y todos juntos forman esta especie de trinidad que a veces hemos llamado diabólica pero que en realidad es ignorancia, egoísmo, etc. Pero en la otra parte están los pobres de todo el mundo, también con la ignorancia, porque en lugar de frenar los nacimientos, traen más hijos al mundo, más pobres, y favorecen así a los ricos, porque les dan más carne de cañón, más mano de obra barata, más esclavos. Y claro, que todo esto es ignorancia, tanto de unos como de otros, y esta ignorancia, claro está, se convierte en maldad por las guerras que organizan los ricos, porque así se matan los pobres unos a otros. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre comprendemos muy bien todo esto, y aconsejamos tanto a los ricos como a los pobres que busquen a Cristo, el Espíritu de Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida porque sin Cristo en uno mismo nadie es cristiano. O sea, que si la verdadera religión de Dios en uno mismo, que es la bondad, no se es persona, se es simplemente un animal que está por debajo de los demás animales. Y viendo que la religión de Dios es bondad, cualquier ser humano que vive, que practica esta bondad, aunque no crea en Dios, vive en y con Dios. Y estas cosas se ven cuando estamos viajando en el astral, pero que nadie piense que el viajar en el astral es un privilegio de algunos, porque el sueño, soñar, está al alcance de todos los seres humanos, incluso los animales sueñan, y si el Espíritu de Dios que llamamos Cristo, nos enseña cosas, nos muestra mundos, etc., es debido al avance espiritual, pero a veces el Maestro, el Cristo, aunque no veamos mundos, nos da ideas positivas. No olvidemos que Jesús dice, busca primero el reino de Dios y repetimos, que cualquier ser humano, aunque se declare ateo, si vive la bondad, supere mucho a todos los mandamases religiosos del mundo, por muchos títulos, estudios de seminario, paga mensual, etcétera que tengan. Y cuando Jesús de Nazaret dice, las palabras que os hablo son verdad y espíritu, la carne nada tiene que ver. ¿Y qué? En la resurrección somos como ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, y claro está, tampoco comen. Por lo tanto, si estas habitaciones de las que nos habla Jesús son otros mundos, está claro que será con otros cuerpos físicos, si lo necesitamos. Y esto no <coughs> es resurrección, si acaso es reencarnación. Y si todos somos uno con Dios, será como Moisés, Elías, y millones y millones de espíritus en todo el infinito universo, que estamos en el Cielo, que no es un lugar aparte, estamos unidos con Dios, y Dios está en todas partes. A todos los obreros y obreras, o sea, a los pobres del mundo, les aconsejo que busquen a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, y a las jerarquías y sacerdotes del catolicismo y protestantismo, así como todos los ricos, militares, políticos, etc., de este mundo, Les aconsejo lo mismo, que busquen a Dios cada uno en sí mismo. Os lo dice un obrero, de oficio y esero, y a jubilado, sin estudios de ninguna clase, pero que, he en toda mi vida, pero que he procurado en toda mi vida, y ahora tengo 83 años, buscar a Dios en mí mismo. Haced vosotros lo mismo. Así sea. Amén. Hoy he leído una noticia en el periódico de... ¿Mm? He leído una noticia referente a esto que has dicho de que esto no es re, recuperación, sino re, si acaso reencarnación. Y de ir a otros oh, mundos con cuerpos sin cuerpo. Pues he leído una noticia de que la Iglesia Católica ahora hace una nueva oración eh, fúnebre para eh, los casos de cremación, que antes no eran cristianos, eh, entre comillas, y ahora ya sí, porque claro, como ven que hay un montón de gente que ya lo está haciendo y se le escapa al negocio. Entonces ahora están buscando la fórmula, porque Dios, lo mismo que puede hacer resucitar, recomponer un hueso que se ha descompuesto, igual lo puede hacer de unas cenizas. Entonces igual también ya vale la cremación, ya es cristiana, pues están mirando una fórmula mm. para hacer la, crema, la cremación cristiana. ¿sí? Y es el negocio y la tontería unidos para hacer chorrales. Y, okay. Que lo no, lo, lo que dice Cayetano aquí es el mensaje, ignorancia, ignorancia, y ves, te giras por todos sitios y por todos lados ves ignorancia y me giro hacia mí misma y también veo mucha ignorancia, es decir, que ignorancia por todos sitios lo que pasa que la... No sé qué tenemos que hacer para, el, para cambiar esto El catolicismo ha llegado tarde, porque durante tantos siglos oponerse a la, a la cremación en muerto. ¿Eh? Podían haberse dedicado también a oponerse a la quemación en vivo. Durante siglos, miles, millones de personas quemándose vivas. Sí. Quemándose viva, Y no digo no de la hoguera, sino de tanto sufrimiento y tanta historia. quemándose, de coño? si acaso no te quemas cuando vas al trabajo sí. y, y, y se <ríe> lleva el beneficio. No, de, no, ¿Sí, no? y después todo. Ahora aquí tendríamos que contar con otro viaje astral. Mm -hmm. Que les tendrían que contar otros viajes astral nuestros nost de ja, bueno. cada día. Contado. <risas> es. <risas> es que claro, el, el título del mensaje, Jesús de Nazaret y viaje astral, entonces dices, ¿aquí qué pasa? Que hay que contar el viaje astral de Jesús de Nazaret. No. <risas> el viaje estrellado de cada uno de nosotros. <risas> <risas> <risas> Eh, yo recuerdo un sueño y fue muy gracioso porque es el único sueño en donde he visto a mi madre. Y digo, mamá, ¿tú qué haces aquí? <ríe> y era un sitio increíble porque era como una especie de iglesia, pero enorme. Yo nunca he visto un monumento tan enorme. Y dentro había como eh, esquinitas donde la gente hablaba sobre su filosofía, sobre la religión y escal unas escaleras enormes. Y yo decía, bueno, controla a mi madre, pero llega un momento que no, no puedo controlarla, se me va, se me fue. Y digo, bueno, esperemos encontrarnos en algún otro sitio de este lugar. Qué va, que no ni, ni la encontré más. Pero me chocó, y digo, fíjate, y veo aquí a mi madre. Y, y me chocó porque nunca, nunca, me he encontrado a mi madre en, en mis sueños, ¿no? Y digo, y hasta aquí la encuentro. <risa> y, y yo me, me, me paro en una esquina a escuchar algo que me llama mucho la atención. Y me, y me imagino que debe ser como una especie de bazala, así, un tipo turco que son callejuelas y una cosa que debe ser bárbara. Yo no me imagino un sitio eh, enorme y en cada parte gente hablando sobre religión, sobre Dios y tal. en un momento que me tengo que parar, porque me llama la atención, ¿no? Y luego me giro y ya no, ya no veo a mi madre y digo, que pasa? Mi madre ya quedaste, hace... yo qué sé dónde está mi madre ya, ¿no? Y me hizo muchas gracias, ¿no? mi madre se pierde, <risa> mi madre se lo pierde. Hombre, yo entiendo como, <coughs> porque claro, decir los sueños que uno tiene y tanto, muchas veces uno, si los tiene no se da cuenta, o si, o si se da cuenta, pues resultan ser algunas veces un poco confuso, ¿no? si no son simples y sencillos, que sueñas algo muy, muy sencillo, lo demás suele ser más confusión, ¿no? Pero luego pensando un poco, razonando un poco sobre estas cosas, sobre, sobre el interior humano, ¿no? el, el cómo viaja el interior humano ¿no? en el sentido espiritual, pues veo que también, que no hace falta el sueño, ¿no? O sea, que cuando el, el ser humano, el, el, el hombre o la mujer piensa y razona las cosas y siente las cosas y las vive y tal, está iniciando un viaje, que es un viaje astral. Porque que no es un viaje astral porque no estamos soñando de, de dormidos, eso lo, yo creo que lo de menos. Lo importante es iniciar ese viaje, ¿no? Es, es, es, no sé, creo que es, también es eh, poco así, ¿no? Jesús de Nazaret y el Día Castral, el Día astral de Jesús de Nazaret. Es, es, es, es el, el inicio de, de, de, no sé, de, de que el hombre empiece a volar, empiece a, a pensar, a razonar, el gran viaje ¿no? del Espíritu. Creo que podría, yo lo defino más así, ¿no? bueno, porque a fin de cuentas el Día astral es que al, al final acaba siendo, pues eso, en palabras, Pues una cosa esotérica una cosa siempre mística, muy escondida, casi cuando, inalcantable. Cuando, casi inalcantable, sí, es la, cuando cosa. la cosa es mucho más accesible. Ahí, ahí, ahí. Sí. ahí, ahí, pero no está ahí ahí, ¿eh? Sí, ahí. ahí. ahí. Sí, ahí, ahí. Sí, ahí, ahí. Pero debe sí, ser más fácil porque yo estoy leyendo varios libros sobre Tao y tal, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que mucha gente llega al mismo sitio por caminos muy diferentes o con ideas totalmente diferentes y llegan al mismo sitio entonces no puede ser tan complicado si hay tanta gente que llega al mismo sitio por caminos diferentes todos pues, pues, podemos comparar un poco o sea, aparte de lo que dice que sí por supuesto que cada uno en su filosofía en su cultura en su religión puede tener una serie de experiencias que se marquen dentro de lo que se puede llamar el viaje astral y, y tenga una serie de visiones o una serie de imágenes respecto incluso a los dioses de sus propias religiones y tal no y no quiere decir que, aunque tú vistas el decorado de, de, del astral de una manera, no quiere decir que no estás haciendo un viaje astral de todas maneras, aunque dices, ahí hay yo, si leéis el libro, bueno, todos hemos leído el libro este del monte maravilloso es una experiencia, no solamente, es un viaje interior, es una experiencia, experiencia. Que, es una experiencia que va más allá de ese viaje interior también que está llena de una serie de, de, de, de vivencias también porque si tú inicias un camino muy bien espiritual que que, que intentes transformar tu vida y tal, muy bien, pero si nos ponemos, yo personalmente me pongo a hablar de mis viajes astrales, <coughs> ya puedo bajar las escaleras. Y me no, bien, pero la cerveza por ahí. Es que, ¿Me no, entiendes? Es que yo, o sea, yo cual, lo que digo antes es que iniciar, iniciar un, un, una conversación en ese sentido de viajes astrales, es que también lo puedes decir que es iniciar una conversación sobre los sentimientos. ...sobre la imaginación, sobre el pensamiento humano... ...hasta dónde uno mm, mm, eh, ha razonado las cosas... ...eso es iniciar un viaje astral... ...es que el, el, el, quizás el... a lo lo que nos hemos quedado durante muchos años... ...es un poquitín encerraditos en el mundo esotérico, en el mundo, en el mundo místico... Y entonces, claro, separamos unas cosas de otras, separamos lo que soñamos a, a, a lo que vivimos, a lo que hablamos, a lo Pero que pensamos, y eso sí. creo que es un poco sí, de una, una cosa es un fallo yo, yo, otra No, otra. no, un fallo no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Si a ti te hablan de un sueño, te hablan de una vivencia, te hablan de monte maravilloso, te hablan de, de, de una serie de cosas, mmm, es una serie de cosas, no es que nos quedemos ahí. Ahí hay un algo que todo el mundo quiere vivir. Cuando alguien está, tiene un sueño y viene a calle y también se lo cuenta por una sensación que ha tenido especial o lo que sea, Mi gestar, o no lo es mi agestral, no lo sé, no es lo mismo que luego yo tenga un pensamiento que yo haya iniciado un proceso interior creativo de superación de tal, de cual, pam, pam, que todo esto también. Pero es el mismo sentimiento. Es, ¿Es el sentimiento que cuando, posible, cuando pero está, la vida, por ejemplo, pero José, está? José, si no. no. Pero cuando por ejemplo, no puedes que José... confundir las cosas, hay cosas. No, cosas, no de acuerdo, pero no. al fin y al cabo es aprender sobre esa, ese mundo espiritual. Depende de cada cual si lo queremos separar entre el mundo astral y el mundo mental o el mundo físico, el que estamos eh, más metidos el que más eh, lo tocamos. O sea, de cada uno depende el que le separan las cosas. ¿Entiendes? Pero, ¿cuántas veces, cuántas veces a lo mejor? Eh, yo no sé. A mí me ha pasado que en muchas ocasiones, estando tranquilo y, y estando pensando en una cosa muy concreta, en una cosa... Eh, se ha abierto con tanta claridad la idea, la idea sí, que, que, que, que, que muy pocas veces me he visto en un sueño soñando algo y sintiendo lo mismo y sin embargo es lo mismo, se siente exactamente lo mismo yo no lo sé porque decir que yo, se siente lo mismo yo yo, no yo, yo te, lo, te digo, yo siento lo mismo si estoy soñando pues y estoy viendo, claro. estoy viendo algo o estoy con, más que viendo con los ojos que no, es, no son ojos en el, en el astral, en el sueño más que ver con los ojos estas... Captando, con el espíritu, con, es como, como con el pensamiento, con, es con la sensación, con el algo, no es con los ojos físicos. Entonces esa sensación, decir que aquí en vida, cuando estamos viviendo, cuando estamos hablando o cuando estamos emocionándonos entre seres humanos, no se vive eso, es coartarnos nosotros mismos. No, yo no digo nada. Ya sí, separar yo no puedo comparar. Yo al no poder comparar no puedo decirte qué es lo que es mejor o qué es lo que es pues, peor. ¿Cuántas veces nos hemos sí. emocionado hablando de cosas? Pero lo que está claro, José, pues, es una cosa. Jesús, usted escribió que una serie de experiencias que no tiene nada que ver con la historia que tú estás comentando también o sea, que la experiencia de la vida, del proceso espiritual, lo que estás sintiendo muy bien pero hay un algo que Caetano está expresando en este mensaje que son otras experiencias que escapan un poco al, al proceso en el cual el físico está ahí muy bien, está el espíritu y hay algo que escapa que va más allá del físico, o sea, eso es una cosa que, que es evidente también y que todos un poco soñamos querer soñar aquello ¿o no? digo yo, no sé, luego, que queramos un poco bajar aquello y ponerlo a nuestra altura y decir sí, es lo mismo porque tal, porque el otro, porque no va a ser lo mismo, porque... Yo no lo sé. Yo no lo sé, personalmente. Ahora, tampoco te voy a discutir tu experiencia, José. Pero que la configuración del monte Tabor, la, las experiencias de Dios que seas uno como tú y yo somos uno... Esto, para mí, entra dentro de... no digo otra dimensión. Una cosa que, que a lo mejor es algo muy sutil, pero que... que está, bueno claro, está, está a alcance de todo, no es cuestión de privilegios, pero realmente... Hay un algo que hace que no todo el mundo viva aquello de una forma consciente. Sí. Yo, el punto de yo vista? estoy de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, ahora lo que hacemos aquí es vivir la vida espiritual, discutiendo, hablando, y leyendo mensajes. Y el día astral, para mí, pues es lo mismo, vivir la vida espiritual. Lo que, por lo que sea, pues aún no hemos llegado a esta parte. Entonces, ¿no es lo mismo? Sí, sí que es lo mismo, sino, porque ¿tienes, ¿tienes, tienes la una, vida espiritual. ¿Tienes un muro que te separa? yo cuento que es ¿Y quién nos está diciendo a nosotros que no vivamos lo mismo? O sea, que no lo vivamos en el astral. O sea, somos nos nosotros. Estoy segura, pero hay, pero ya estoy segura, yo estoy segura. Pero estoy teniendo lo que vivimos también. Tú estás segura, pero no lo sabes. O sea, no, que no sabes. estoy segura pero no soy consciente no pues ahí estamos o sea, hay, hay una barrera estoy segura que nosotros nos vemos en la derecha no nos paseamos sé. y jugamos y vamos con calleta a un sitio es, es que la segura. seguridad la seguridad la da la experiencia ¿eh? la, el pensamiento puede crearnos una falsa seguridad desde el punto de vista humano sí. el pensamiento sí, hay procesos en los cuales podemos decir eso sí las, o sea, las cosas son así la reencarnación existe porque yo la veo lógica pero no porque yo la viva O, sea, o sea, Es que la, la seguridad, seguridad. es un acto, un acto de raciocinio, es un acto de comprende las cosas. el astras No es un arte de magia de que de la noche a la mañana el esto ya eres seguro. No, no, pero hay que desmentarlo todo. Yo digo que yo, yo no estoy tirando en tierra nada, sino eh, trabajando un poco las vivencias de cada uno. A ver, ¿qué pasa? Debatamos, a ver, porque estamos ahora partiendo de principios de lo que hemos oído espiritualmente, lo que sentimos o lo que... ¿Creemos que sentimos o sentimos de verdad? No lo sé. Y luego el mensaje es explícito. Jesús de Nazaret y el viaje extra. Punto. Ahí tenemos una serie de experiencias y una serie de vivencias. A partir de ahí, lanzarnos al ruido cada uno o nos lanzamos cada uno a ver qué vivencias tenemos, si somos conscientes de esas vivencias, si decimos el Cristo ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí, porque lo digo, porque lo siento, porque soy consciente. Si subimos al monte maravilloso tenemos esas experiencias mientras vamos subiendo al monte y sentimos esa sensación maravillosa de experimentar ese Dios, ese Cristo, es eso. Es que hay que ser un tenemos que ser un poco realistas también con esto y preguntarnos a nosotros mismos, porque luego podemos hacer muchas amalgamas filosofales y hacer mucho entramado para que creer que aquello sí es así porque yo creo que lo que vivo es igual que lo que sienten allá arriba porque está ta... Hay algo que nos separa de ese mundo, ¿o no? Es el, el, el, lo que tú has dicho, ser consciente. Ser consciente. Ahora que me digas, oye, No, yo estoy seguro que esta noche he estado eh, con vosotros en tal sitio y hemos hablado porque tengo una serie de indicios que me dan a entender que aquello que he, que he vivido hoy tiene que ver algo con lo que seguramente he visto de la astral. Esto ya son conjeturas. Pero, Pero la, yo, no, yo no voy a discutir las la personas. No tiene nada que ver, ¿eh? pues Si esto, yo siento algo. Entonces pues, pues no hablemos. Es que, es que cuando no bajas en parada, no sé bueno, si no podemos, no, es es es que, si podemos hablar. No, pero es, pero que, es, es que lo que tú sientes, es que al traducirlo, eh, cambia, ¿eh? Enseguida que dices algo, lo que dice Rono. Cambia, ¿eh? Enseguida que dices algo, ¿estás seguro tú de lo que dices? Sí. Porque tú crees que yo es así. Lo que no está seguro es el que te está escuchando. Claro. Que volverá a decir, es que esto son conjeturas, es que está y que ¿Está es claro? Es que el, el diálogo puede un diálogo de puede Es que lo vivimos si y te lo ven de una manera diferente. Por eso te digo, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero si tenemos que ponernos en el lugar de todas las personas que a lo mejor en un momento determinado están diciendo otra serie de cosas que no estamos de acuerdo con ellas y que ellos las consideran una experiencia mística y que a nosotros a lo mejor nos puede sonar a la carcajada de lado a lado. Porque aquella persona lo vive así, lo cuenta así, y puede ser que un burro volando que vea por ahí para él sea algo verídico. ¿Y por qué no? Por eso te estoy es diciendo. Que es, es verídico. Entramos dentro eso. de un mundo en el cual pues todo es posible y todo es verídico. Porque claro, aquel a la, a la hora de traspasar en palabras aquello que ha vivido, a mí me da una carcajada y me da una... Me, me forma un un interrogante en la cara que me quedo que vamos... Esa es la historia. Pero si hay que ser tolerante con las demás personas, porque hay un mundo infinito y que no sabemos el que viven y no viven, también hay que empezar a ser tolerante con uno mismo. Y si uno siente hacer algo, y si uno siente y piensa y razona en cosas de estas, y ve que es un símil y que es parecido y que es idéntico, o lo considera idéntico de uno mismo, tiene que ser tolerante con el mismo, tiene que ser tolerante con el mismo. Muchas veces nos perdemos en escuchar, el... hay que ser tolerante con los demás, hay que escuchar lo de los... cuidado que no digamos esto o no digamos lo otro porque podemos herir o no herir. Yo no digo esto, y ¿eh? mientras tanto dejamos de ser nosotros mismos y decir, no, yo creo que esto es así, pues, nada". me equivoco, pero me equivoco yo. Pero mientras tanto es un mundo de dudas y de... hay que hablarlo! Pues hay, no que ha, hay que hablarlo! ¡No negar la experiencia del contrario! Ni del ¡Pero otro. es que aquí no se estaba negando! ¡Pero no hay tiene... que hablarlo! Yo, yo, estaba... yo manifiesto no. mi duda, pero no, yo no voy a negar la experiencia que cada uno tiene conforme la está viviendo. Antes la negaba, pero te aseguro que lleva una temporada que la experiencia que tú puedas tener, las de Tony María Gilda, Miguel, <risa> y la de María Rosa... Oye, yo puedo decir, puedo tener una serie de dudas, por ejemplo, sobre la experiencia, pero digo, bueno, ser pues es su experiencia no es la mía no es la mía. ¿Entiendes? Una cosa que es impepinable después vamos a hablar y vamos a intentar simplemente pues aclarar aquello que cada uno vive dice usted, a veces se dice mucho de la tolerancia del de respeto a la idea del otro de, o a veces cuando alguien ha dicho de seguridades eh, pues un momento no hay que estar que eso de tan, estar tan seguro cómo puede estar seguro de no de tanta seguridad tal igual muy bien Pues ahora apliquémoslo, entonces eh, seguridad de qué? No puedes tener seguridad y menos si es la experiencia del otro, no se puede tener seguridad de nada. Y, ya te digo, menos con las experiencias del otro. Y con las propias, pues también pueden quedar un poco al aire, pero como uno viva y defina aquello, aquello es y está. Y el otro puede decir misa. Y, Yo, por ejemplo, eh, en lo que es viajes astrales o sueños así, muy marcados, que yo recuerde, pocos recuerdo, ¿eh? poca experiencia así, digamos, que se pueden decir viaje astral consciente, claro. Pero, ¿y qué? <risa> yo, eh, hay una serie de cosas que leo, por ejemplo, artículos de ciencia y veo un montón de cosas que cuentan en los científicos, pues digo, joder, pero si esto lo ha dicho Cayetano y lo viene diciendo, uno de lee otra cosa, hostia, si esto del espacio, si esto del vacío, si esto de la infinitud, si esto... Pero si esto lo, lo dice Cayetano... Y, y es lógico, no porque lo diga Cayetano lo diga el, la, la, la revista, sino que yo lo entiendo. Que el vacío, que esto, que lo otro. O la física cuántica, que te dice que un átomo, si tú lo mueves aquí, se interrelaciona con uno que está a trillones de distancia de lo años, pum, pum, hace el mismo movimiento. Cosas así, tú dices, hostia, pero se están hablando del espíritu. Entonces, esas cosas las entiendo intelectualmente y entiendo otra serie de cosas las vivo y como consecuencia eso mmm, no me produce inquietud ante la perspectiva de que un día dejaré de existir físicamente no me produce me, me quita el miedo a un montón de cosas porque hay una serie de cosas que intelectualmente luego ya veremos la experiencia uh, las entiendo las la, la vivo claro las entiendo las vivo entonces me hace estar bastante tranquilo en la vida. Joder, ¿qué más quiero? ¿Para qué quiero tener eh, grandes experiencias maravillosas de venir aquí a que contar y he visto tal cosa? Bueno, no. Eh, yo mi, mi experiencia espiritual es muy simple, muy sencilla, es eso, una bastante línea recta dentro de los altibajos de la vida, pero, entonces, esa es mi experiencia, que el otro diga, bueno, pero qué decir eso, que es una... No, no, no. Bueno, el otro puede decir, Misa, o sea, las seguridades, primero de todo, como a veces se ha dicho no tanta seguridad y menos si es la experiencia del otro aquel cuenta eso ah vale bueno lo ah, cuenta es, él lo vive así es experiencia claro pero que todo es válido no y a la hora de a la hora de aplicar una serie de palabras que a veces se citan de mucha tolerancia o sinceridad o tal luego tiene que ser real eh, no, no solamente decirlo Bueno, yo me siento que yo, yo, yo ya hablo desde una persona que está en la cuerda floja, ojo, no, no es que me, me ande por un sitio en el cual esté totalmente equilibrado. Yo hablo desde el punto de vista de someto a debate todo aquello que me causa una duda. Y en mí mismo, pues, pues, pues también lo hago. Entonces, me gusta un poco hablar, si cada uno expresa aquello, pues hay que hablarlo. Y, no, y la tolerancia la tenemos que demostrar así. Yo cuando ante, ante este mensaje, pues tengo mis dudas, mis dudas porque yo no lo vivo. Pero quiero decirte, yo no dudaré nunca de que él lo vive. Ni sí. tampoco dudaré de las experiencias que lo tenga María rosa con sus sueños, o María Gilda, o tú, o quien sea. o sea Después, como lo, luego me lo transmite a mí, a lo mejor, es el, es el problema, que yo no lo puedo entender, yo no lo entiendo. Sí. Y luego, que le he transmitir lo que yo considero como, como una verdad para mí mismo, yo me siento seguro dentro de una serie de, de, de, de límites, pongamos por, por explicarlo así de esta manera, a nivel espiritual, que, me, que me, prácticamente me responden una serie de preguntas actualmente, pero que siempre está sometido tiene una puerta abierta al cambio. Me siento seguro ahora aquí, pero estoy ante el cambio. ¿Por qué? Porque es que en el momento que yo tengo una experiencia diría, jolín, aquello que tenía como algo así no es así, es de otra manera. Oye, pues. Que faltaría más el pensamiento es libre, es Que no que no podía decir cada lo que pienso. No, lo que lo que yo sí que es eso, no, que. Que lo, que lo que estamos diciendo aquí bueno, lo que estoy diciendo es eso, que yo lo que veo es que, que es posible eh, otra cosa, ¿no? es posible el, el tener abierta esa puerta, no, no digo por ti, sino por mí mismo, pero ¿no? a todos, ¿no? tener abierta esa puerta de que es posible otras cosas, ¿no? que es lo que más impide al resto de la gente ver más cosas que hay muchas cosas que son posibles, una infinidad y una, de esta, y una de ellas es esta, ¿no? De que hay esa Esa pequeña o gran experiencia espiritual, que la puedes estar viviendo en la calle sin darte cuenta y puede ser maravillosa yendo, caminando por la calle, o estar trabajando, o yo qué sé, o haciendo cualquier cosa que, que, en la que te sientas un poco bien. Y esa experiencia es que es posible. No, yo no pienso que se tenga que retener. Si es de una forma natural y tú la ves como una cosa natural, un sentimiento natural. Claro que sí. Cuenta, esto de Madrid. Luis. Ah, ya. No, que estos días hemos estado en Madrid en casa del de padre de Patricia y sus hermanas, hemos estado ahí días y tal, ¿no? Y nada, a mí como, bueno, tenía ganas de ir a Madrid al centro y estar en el tumulto, en el follón y ver todo, bueno, ver un poco el movimiento porque es, bueno. Es, es, es interesante o curioso, llámalo como quieras A mí me... Aunque es un follón, mucha, muchísima gente Y hubo... El primer día me mareaba tanta gente que veía calle Sí, por ahí... Y fui a, fuimos a la Puerta del Sol Bueno, una de las veces Porque como los días al centro Y nada, eh, yo entraba en la boca del metro Y bueno, salía pues, gente yo creo es que ahí entres entre a la gente un montón, ¿no? Y Patricia se va a girar para decirme Aquí hay una pareja que habla mallorquín Se iba a girar para decírmelo y yo me he hecho... estábamos así, ¿no? y nos dimos con el hombro, casi que... porque me... ¡Ostras! y me encontré a mi jefe digo, ostras... y dice, ¿qué haces aquí? y digo, tú? y tal... y bueno, empezamos a hablar ¿Cuántos millones hay en Madrid de habitantes? En la capital hay seis, según me dijeron En Madrid, Madrid, no sé cuánta gente hay, pero porque es muy grande ¿Y aquí, en general, qué dice la gente? Casualidad ¿Qué casualidad? sin saber el bien hace bueno vivíamos en la plaza de la paja y después de a la calle de San Miguel bueno pongamos en la calle de San Miguel, que tendría unos 13 12 o 13 años lo que voy a decir ahora me parece a ver No, no lo he dicho nunca. Lo que voy a decir ahora, no lo he dicho nunca. Resulta que, claro, mis paseos por las montañas y, y hablar con el abuelo y todo esto y pensar, pensar. Mi oración continua, pero de vez en cuando pensaba y decía, bueno, para mi cuerpo físico, mi mente, todo esto, voy a formar una especie de gobierno. ¡Gobierno! Bueno, un grupo de personas, bueno, no decía de personas, porque me lo decía a mí mismo, pero, ve, vosotros seréis el grupo que defiende esto. Y vosotros que están en contra de esto. Después pensaba y decía, bueno, el cuerpo físico. Me dicen que el cuerpo, el huesos, carne, la sangre. Yo no iba más lejos porque no sabía nada de. de de la llamada anatomía pues, pero yo decía, bueno, maestro, Cristo ya. Si yo pienso esto, pues diré a este grupo de aquí, al grupo de allá, al gobierno. ¿Qué me decís vosotros? Me decía a mí mismo, claro, a estos grupos. Me parece que convendría de vez en cuando decir Cuando estoy un poco así, o es que tengo algo, algo que me duele, o la barriga, o… Eh, ¡Eh, Un momento, a ver, la sangre tiene que subir y bajar. La sangre, subir y bajar, pero de una forma normal, después el corazón, los nervios… ¡Ah! Vosotros, el grupo que domináis esto de los nervios, cuidado, eh, porque… No, no te preocupes, nosotros nos cuidamos de los nervios, y vosotros… Nosotros nos preocupamos de las religiones, y vosotros, nosotros de esto, y dentro de mí, todo un gobierno con grupos diferentes. Y yo decía, bueno, me parece que esto está bien, esto y esto y esto. Yo lo veo bien, porque si razona esto... Y vosotros que me decís, no, Cayetano, no es así, porque hay esto y esto y esto y esto. Y es verdad, tienes razón, tenéis razón, sí, es así, porque esto, y esto, y esto, y así, andando tiempo, los años, ¿eh? ¿qué pasa allí? A ver si me habéis entendido. Grupos diferentes, ideas diferentes, ¿cómo? Dentro de un mismo ser humano, dentro de una cabeza, ¿Cómo es esto? Sí, ahí está la cosa, aprobando a mí mismo algo y después rechazándome a mí mismo algo. Esto ya... Ja. ¡No, Cayetano, que no es así! Un momento nos enfadéis, tenéis no razones, que no es así. Y así pasan los años, tienes experiencias propias, Aquello de que se dice hombre, conócete a ti mismo, vas conociéndote, te agarras fuerte al Maestro, al Cristo, al Espíritu, lo ves, en el llamado astral, mental, piensa, lo ves, y después te dices a ti mismo, ¿y si no lo es? ¿Y si es una autosugestión? ¿Y qué? Me digo a mí mismo. Vosotros me decís, dentro del grupo tal, que esto es una autosugestión, ¿es que Puede ser. ¿Y qué? Si esta autosugestión me hace ¿no? subir a este monte maravilloso, me hace crecer. ¿Eh? Y aquel grupo sí tiene razón. Aunque sea una fantasía, te hace crecer. Tienes las ideas claras y puedes decir, no quiero dejar todo esto, por toneladas de oro, y me digo a mí mismo, y me he dicho en toda mi vida, pero, ¿y esto por qué?, por fan vanidad, fantasía, esto de querer ser más y, ¡eh, ver, yo rechazo el oro!, no, no, no, lo rechazo porque veo que aquello es negativo. ¿Cómo? Sí. Ahora se dice que este hombre con la avioneta, chocado con la torre esta, porque estaba desesperado, se dice, pero dejando este, a través de mi vida, en, Ma en Mallorca mismo, en Palma. hemos conocido personas, o han anunciado personas que se habían suicidado por el negocio, por pérdida de dinero, porque las cosas le iban mal. Y es cuando yo he dicho a mí mismo y a estos grupos de mi gobierno, ¿veis? Sí, sí, tienes razón, caída de Mira, este se ha suicidado. Y esto que tiene ya, esto y esto y esto. ¿Qué? Caramba, hay que ver. Yo solamente he tenido una bicicleta regalada. He dejado de pintar, bien? Y el suicidio, ¿qué? No, no, no, no. La cosa está clara. Ah, entonces, maestro, tú tienes razón. Porque cuando he leído en el Nuevo Testamento aquello, donde estuviera todo nuestro tesoro y tal? ¿eh? Hacemos tesoros en el cielo. Maestro, está escrito en los Evangelios. Lo has dicho, no lo has dicho, es igual. La idea, sí, está ahí. Es que es una verdad esto. Entonces, ¿dónde voy a poner yo ¿eh? mi fuerza, ¿eh? a mí mismo? lo que llamamos el espíritu. ¿En cosas que perecen? No, hacemos tesoros en el cielo. ¿Tesoros en el cielo? ¿Dónde está este cielo? Está en todas partes, está aquí, está a mi, a mi lado, dentro. De él. Entonces, ¿qué? Me voy haciendo estos tesoros del espíritu. Sé que tengo que respirar, comer, beber, porque tengo que vivir para aguantar este físico. Pero la verdadera vida mía no depende de estas cosas. Depende de lo que me ha creado. Y claro, entonces, viajes trau, sueños, experiencias de esto, lo otro, se les dan nombres, la mística, el éxtasis, la contemplación. Hasta ze hebben me gezegd dat ik deze die ik nooit heb gezegd. Omdat ze niet weten dat ze het niet hebben no Ze zeggen dat ze het hebben gezegd. Wat is de hand? Wat de hand? Wat de qué, de hand? Fenómenos, fenómenos, de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de buscar La cosa clara, sencilla. Y después, claro, me he dicho a mí mismo siempre: ¿veis? No se trata de odiar. Ya, y hay grupos dentro de mí: ya, claro que no! Pero no has visto este que te ha hecho, te ha dicho. Yo le pegaría una bofetada, con tener una pistola me lo cargo yo a este. No, sí, pero ya, está bien. Y os respeto vosotros, grupo, dentro de mí que me decís esto, pero, ¿y por qué tengo que pegarle dos tiros además? Eh, y si no tengo pistola, ¿eh? Con garrotazo una piedra, lo ¿no? verdad. Sí, es verdad, tenéis razón, pero yo también tengo razón de no hacerlo porque no quiero complicarme la vida. Además, ¿eh? ¿y vosotros qué me decís? ¡Ah, acudes a nosotros ahora, eh, que somos la bondad, la justicia! Hombre, si vosotros ya estáis en contra ¿eh? pero todo esto dentro de mí mismo. ¿Eh? Os doy cuenta, hombre, conócete a ti mismo, y seguro que Sócrates pensó así todo esto. Seguro que lo pensó, y se diría a sí mismo pues nada de grupitos, nada de eso, nada de... bueno, yo no sé si él pensaría eso de grupos, pero sus ideas, sus cosas, y seguro que cuando llegó aquel momento, ¡ay, por fin sé que no sé nada! Y seguro que se diría a sí mismo, por fin sé que no sé nada. Y al mismo tiempo no sé todo. Ahí está la verdadera sabiduría del ser humano. El viaje astral. Si vosotros estáis hablando, y yo estoy así, pensando, ya estoy en el astral. ¿Cómo? Marte, Júpiter, Venus, Saturno, o mundos de otros nombres y, Pero si estando así de despierto, pienso, y cualquiera de vosotros, ¿qué pasa allí? estás ahí. No, calla, ah, no, no estoy a ti, es un pensamiento, es, pero ¿y qué es el astral? ¿y qué es el pensamiento? ¿y qué es el espíritu? ¿y qué es Dios? Ahí está la cosa. No compliquemos tanto la cosa. Eh, y aquello de las copiñitas dentro del cajón las componía yo, ahí, y, y soldaditos y, gente que escuchaba a uno que predicaba, que estaba aquí, otra cocinita, y estos dos otros aquí, y... ¿Qué pasa aquí? Fantasías. Fantasías. Yo recuerdo de, de la Lucía, de, de niña, y después no hemos visto con la Esther, las muñequitas y hablando a las muñecas, y... Me parece que Lucía y, no, y la esté también necesitaban un trocito de tela para dormirse. En la vivienda, recuerdo que la Lucía tendría cuatro o cinco años, eh, o, o no tantos, y se, se dormía, me conformo, me conformo, y se iba durmiendo. Eh, si no lo como niños, no entraréis en este reino. No nos compliquemos tanto la vida. Eh, Y esto sí que tenéis razón cuando decís, esto mismo te ha dicho de que lo importante es, pues, respetar nuestras ideas, las de todos, tratar de dar también nuestras ideas, no imponer nada a nadie, pero tampoco hay que rechazar de, de golpe las ideas de los demás, ¿sí? un momento que cada persona es un mundo aparte. Y si el otro que está delante de mí me dice esto y esto y esto, y lo cree, lo vive, que pasa como aquella y mujer que me presentaron allí, una anciana de unos setenta y tantos años, es que yo estoy soñando mucho, muchas veces, que me paseo por encima del agua, del mar, con la madre de Dios, la Virgen, la madre de Dios, me acompaña con los políticos y religiosos de todo el mundo vivir esta sencillez. ¿Cómo te parece que esto es bueno? Y claro que sí. Se puso a llorar, se abrazó a mí. ¡Ay, Cayetano, me haces un bien! Porque yo no puedo explicar estas cosas según a quién. claro, normal. ¿Qué tenía que decirle yo? Es una autosegestión y ¿eh? esto porque la Virgen no es así, es asa, porque cuando murió Jesús esta pobre mujer tendría 60 o, o más de años y, y era pues agachada y más bien ya sería claro el sufrimiento. Porque cuando murió Jesús esta pobre mujer tendría 60 o, o más de años y, y era pues agachada y más bien ya sería... Claro, el sufrimiento y ir eh, en vieja. Y, eh, no, nada, no, no, nada de todo esto. Vive tranquila, esto, que esto es bueno. Y el pequeñín que empieza a dibujar hace unos boligotes allí en el papel. Papá, papá, esto eres tú o es mamá. Sí, y, y, y las orejas, ¿Y ¿dónde está? Aquí, aquí, ¿y dónde está? Eh? hay que seguir el juego al pequeño, y es una maravilla aquello. No sé quién me contó, si era María Gilda, no sé, aquello de una cajita regalada de un, una niña o niño a su papá. Una cajita pequeñita vacía para su cumpleaños. Abre la cajita el padre, y pero está vacía no papá, ya está llena de besos besos y abrazos besos y abrazos ¿os dais cuenta? Ah, ven ya seguid vosotros ahora este es un gran viaje astral el de la niña y el padre que se emocionó cuando lo comprendió este es el viaje astral Y ha estrado. Y es porque me he puesto sobre la luna Marte na, na, na? si el maestro ya está bien así. Pero entendamos <coughs> la cosa clara, sencilla. Por eso digo allí, eh, doy eh, las citas estas de si eh, se me presentaron a Jesús, Moisés y eh, el sueño. y que si era así o así y, el, y esta mañana pues me he despertado y, y y recordaba que me encontraba en un campo y rodeado de un montón de niños y niñas, pequeñitos pero cinco años, seis años, y, eh, niños y niños, todos pequeños y cada uno me daba un versículo yo sé uno de memoria yo sé este tal tal yo sé el otro tal tal y versículos y más versículos versículos y más versículos y yo primero, yo primero y se peleaban porque querían ser el primero en darme versículos yo no recuerdo los versículos y me decían Ni me importa. Pero al despertar ja, me llevé a aquella sensación tan agradable de los pequeños versículos. Ja, y lo pasaba bien. Si nos volvierais como niños no entraréis. Y es que, señores científicos, ahora me refiero a a la ciencia, señores científicos de la Tierra, químicos, filósofos, teólogos, pero sobre todo, señores científicos, o oh, este de los sueños, que escribió Carlos, libros, este de, de ¿cómo se llama ¿Eh? ¿Eh? Pero Cayetano, tienes que entender, <risa> estaba soñando, en la mente tuya hay versículos, después niños por allí y por allá. A veces vienen niños a tu casa, y esto y lo otro, es toda una composición. Esto es la mente, eres tú mismo que te decías los versículos, no eran los niños, porque esto y porque lo otro. Señores científicos, aguafiestas, no rompáis la armonía de la sencillez, del espíritu de la vida misma ¿Queréis saber tanto en una forma tan fría? Bueno esto sí que es asqueroso señores científicos Uf. y después ¿eh? A tener, si les escuchas ¿eh? el gran vacío y ahora que Ah, ah, no hay más, no hay nada. Entonces, pues, no importa que exista el universo, ni la vida, ni nada. Según la ciencia humana. ni ah, según la teología, porque si el cielo, y si el infierno, y si esto, y si ah, da, me da, el árbol. ¿Veis el viaje astral donde lleva? Ahí esto. Pensar, revilar las cosas, y y tener el gran gobierno dentro de uno mismo. Ahí está. Cuando yo pinté allí el melón plano y una botella sí. plana, y, amigo, esto está muy bien pintado. ¿Por qué? Me decía a mí mismo. Porque está mal pintado. Entonces, ¿qué pasa aquí ahora? Y esto me enseña, porque esto está plano, esta botella está plana, y este melón está plano, está pegado. Entonces está, está bien pintado esto, porque ahora me enseña que tengo que poner sombras, luces, esto es todo, y a ver si puedo redondear la cosa. Gracias, gracias porque me enseñáis. ¿Qué pasa aquí? Ahora está más redondo. Ahora está más redondo, claro si yo soy un artista, yo aquí, yo allá, mis obras, no Cayetano, no eres tan artista ni tantas obras, pero sí sabes razonar las cosas y, y ahora te ha salido mejor, os doy cuenta lo que es el viaje astral, y en una ocasión Jesús tiene que decir, eh, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, que es Dios, Porque me dices, escritor, si solamente hay uno que es el, el gran escritor, el que me ha creado, y si, sí, y así de esta forma, y nos quitamos esta tontería, esta vanidad de vanidades que dice la Biblia, el profeta, y, y, y te ves a ti mismo y dices, ni tanto ni tampoco prudentes como serpientes, sencillos como palomas, eh, y claro que sí, ya está. A ver, ya vosotros, si decís? ¿Y está bien si tenéis algún sueño así para contar? Pues ya la mayoría de sueños son tonterías. ¿O no son tonterías? Ahí, esto es cada uno después que analice sus propios sueños. recuerdo las palabras, me acuerdo cuando hicimos, hacíamos el programa de radio hicimos aquel programa que se titulaba he eh, tenido un sueño o algo así es, salió las palabras, salió lo, lo que dijo Luther King he tenido un sueño ¿eh? he tenido un sueño ¿no? y resulta de que lo que estaba contando con he tenido un sueño no era un sueño de la cama Era un sueño, y estaba contando su sueño de que no existiera el racismo, de que hubiera libertad y hubiera justicia para todos, pero él lo consideraba un sueño. Que porque la realidad es bien distinta. Claro que sí, <risa> pero no, era, el sueño, que era, el sueño que, era el sueño que él vivía y por, no, el, ¿qué cual, deseaba? Y por ¿qué deseaba? el cual murió. No, ¿Qué deseaba? Es eh? porque no está esta... sin hacer, ¿eh? Que deseaba. Que deseaba, que pero... No, Gandhi, pero es el era... sueño que deseaba, porque tampoco es para él. Pues era el sueño que él vivió, es que nadie se lo podía negar que no lo había vivido. Si se encima se lo cargó, el sueño de, de Jesús de Nazaret. el sueño de Gandhi el sueño... Está claro que vivía en su sueño. Para los demás es algo que todavía... Fíjate, en la India se están pegando portazos unos de otros, aquí en el mundo cristiano también, y, y que para los demás no lo es una realidad. Pero para quienes vivían aquellos, quienes murieron, vivieron y murieron con ello, era una realidad. Supongo que la diferencia entre ser y lo que sea, lo que hemos dicho algunas veces, ¿no? Ser y o, ¿cómo se llama? No, no sé. La diferencia entre una cosa y otra radica en lo que uno se cree, en lo que uno vive, en lo que uno piensa. No es lo que piensan los demás ni lo que tal. Porque si no acabaremos como lo que ha dicho él, ¿no? Que al final parece que aquí tienen que dar los demás la razón o te tienen que dar el visto bueno de lo que tú vives y acabas que no sabes ni lo que vives tú ni lo que viven los demás. Yo tengo a mi madre, por suerte, Y cuando veo a mi madre, es como un maestro, ¿no? Porque llega a cualquier sitio sin, sin, sin esfuerzo alguno. Y esto, en cierta manera, pues me da me produce una cierta envidia sana, ¿no? Ella nunca ha hecho nada. Y, y, y lo ve, eh, veo con la claridad que ella ve las cosas y, y, y, y mi madre no hace nada para llegar a esa conclusión. Mi madre se me ha sorprendido. Porque yo siempre la he bajado bastante del sitio, ¿no? La he tenido muy, muy... A mi, a mi nivel, ¿no? Pero no hay forma, ¿eh? Cuando la tengo a mi nivel, siempre hay algo que me sorprende. Y me sorprende diciendo una palabra que a lo mejor no he leído en ningún sitio, porque mi madre no lee, y te suelto una palabra rara, y dice, bueno, y esa mujer fue bueno, donde esa sale ahora, y te deja alucinada. Y de repente te cuenta un sueño y dices, madre mía, y, y, y, y, y, y, y vive esto. Y, y te cuenta cosas que para ella es normal, deja a la sola del zapato y mi madre no hace nada. <risa> y te dice, por ejemplo, te, yo veo luces. Digo, yo cuando me voy a dormir veo luz. <coughs> Una luz. Está apagado todo, pero yo veo luz. Y, y a veces me, me, me, me digo, a ver si es la vista, digo, pero la luz está ahí. Yo la veo. Pues, pues nada, sí, si la luz es un símbolo adecuado, está bien. Pues tú ves luz, ¿por qué no vas a ver luz? Pero es que está ahí. Y nadie la ve, pero yo la veo. <risa> o sea que. Y luego dices, ostras, madre no hace nada, pero absolutamente nada. Y, y, y dices, ostras, es increíble. Pero me y... ve. Y luego, eh, lo, luego hace... Sí, sí, ve, ve luz, dice, aquí, allí donde voy, porque es ella donde va ella que ve la luz. Es donde ella va, ¿no? Dice, yo si estoy aquí, la veo aquí. si voy al pueblo, pues me voy a dormir y veo luz. Y digo, bueno, ¿sí? no si eres a no va a ver luz. Y a veces pienso que, que veo mal o que no lo veo, pero si papá no lo ve... <ríe> Era sin un montón de detalles, increíble, pero increíble. Y ves la sencillez, sobre todo la sencillez, ¿no? Ves a lo mejor que dices, no sabe nada, ves a lo mejor puedes decir, es ignorante. Dice? Pero luego dices, ¿pero ignorante de qué? Si ¿Sí sabe más que yo, y ¿Sí sabe más que, que gente que ha leído, y gente que... Pues es, es, es increíble, es increíble es... Alguien que no hace absolutamente nada y te sorprende, pero no, no es el otro. Yo creo que lo que dices ahora y el sueño que has explicado al principio no me lo Sí, sí. Que, sí. que, lo, que lo, lo que has explicado ahora y el sueño de su madre de tú y tu madre en la. En la Iglesia sí, bueno, grande y tal, sinagoga, sí, pues, no creo que lo mismo, que ella va, sí, va, va, va muy va, espabilada, sabe va por delante. Y va por, <ríe> por delante, y yo voy detrás, voy siempre detrás. La pillo pero latillo, como digo yo. Yo creo que, con lo que os he dicho de estos grupitos dentro de uno, esto se puede decir en, con palabras más actuales, es decir, La cosa más, digamos, eh, más sencilla, o más eh, práctica, lo que queráis, eh, más moderna, yo aconsejo, eh, aconsejaría a toda la humanidad, a todos, a vosotros, a todos. Cuando esto de buscar primero el reino de Dios, el reino de Dios de los pobres al tal, eh, yo añadiría a todo esto, Procura ser de ti mismo, no de organizaciones, de religiones, no. Procura ser un fervoroso creyente en Dios, tú mismo. Incluso tú mismo te vas, puedes crearte ¿no? dogmas, creencias, ritos, ceremonias, pero tú mismo. Tú mismo tienes que ser el gran fervoroso, el gran creyente en Dios. Pero al mismo tiempo tienes que ser el gran ateo, tú. Tú tienes que ser para ti mismo el ángel. Pero también lo que a veces se dice por allí, eh, que Tomeo lo dice a veces, eh, ¿qué se digo ya? El abogado del diablo. Eh, Ahí. Me explico. Y podéis estar seguros, ¿eh? Que así se avanza. Pero si te agarras a lo que dicen unos y otros, no, y... no, no. Eres tú, tú. Y esto es precisamente el reino. Porque tú mismo, Señor, creo en ti, tú me has creado, o no creo en ti. Y en un momento, ah, soy ateo, yo no, eh. pero ¿por qué? Ahí está la casa, ahí está, y tú mismo, ¿Eh? y a veces te dices a ti mismo una cosa tan clara como ahora he visto que pensando así eh, es que seré tonto bueno señor ya no soy tan ateo pero tampoco soy tan creyente como diremos eh, en esto de religiones sino, eh, ahí, ahí está tengo que hacer esta cosa bien hecha en la vida porque Ah, te nada no, el cielo, no me vale esto. Hacer la cosa bien hecha por un premio, sí. o por miedo a un castigo, no, esta no, no sirve, sí, no me sirve. Hacer la cosa bien hecha porque he avanzado un poco más que otros animales, y entonces, sí, tengo que hacer esto bien hecho como ser humano ah, así ya me da bien si yo puedo pintar un cuadro construir una casa escribir un mensaje hacer algo que el perro no hace o el caballo entonces esto tengo que hacerlo bien hecho no por premios ni por miedo a castigos porque los animales lo hacen bien todo según ¿no? su categoría de, de animal caramba no sé si habré visto perros ahora no sé si la, las nuevas generaciones de estos animales por las ciudades a lo mejor ha cambiado un poco pero yo he visto perros en palma Cuando éramos muchachos ¿eh? y hacerle animalito en la calle, claro, era tierra ¿eh? y hacer sus necesidades allí y con las patitas de atrás tirar tierra. No habéis visto vosotros. Claro, después ya empezaron a poner las palcos por las calles, pero así todo y he visto también perritos allí con las patitas en el suelo, pero ya sin tierra, claro, y a lo mejor estas generaciones ya… ¿eh? Pero os dais cuenta, ¿por qué esto?, te pregunto, ¿y por qué yo vi una vez a aquel perro ¿eh? oliendo hierbas? ¿Qué? ¿Qué hace este? Y, y masticaba una… Bueno, ajá. Y, ajá. y hasta que llega a un punto… ¡pum! ahí sí, y se puso a comer, bueno, a comer, eh, también tiraba, pero se ve que tragaba también, y, pero aquellas sí, aquellas no, se estaba pulgando, y como sabía que el animal, estas no y estas sí, la naturaleza, este, que, pero si sí la, la, la, la naturaleza ya es, el creador, y ya es el creador, lo que llamamos Dios, y ¿qué es Dios?, Ahí estamos. Pero Caetano, ahora la naturaleza ha cambiado mucho. Mm. Ahora ese perro que tú dices que antes mm. era tan sabio, ahora lo es más. Ahora que ya conoce los semáforos. Se me ha a los coches. No, ahora casi casi solamente le falta conducir coches, ah, sí. porque ya se conocen los semáforos. de hecho. ¿Qué hora es, senor Casi No sé si vosotros habéis soñado alguna vez, y a veces yo lo he contado, de que estar comiendo, comiendo algo que te gusta, ¿eh? <risa> Y despiertas, supongamos, y estás masticando, no habéis soñado? Yo, yo comía así, pero ¿Eh? ya no, lo... sí, sí, con pasteles y dulces, digo, ¿y esto es no es gorda? No, no, despiertas. <risa> ¡Qué disfrutada! Mm, mm, mm. ¡Qué disfrutada, Dios mío! Y y y, y, es... <risa> ¿y ahora qué hago yo? Ah, porque soñaba que comía... Y este que... Hueles y... ¿qué pasa, allí? Wow. Es una maravilla, ¿Eh? es una maravilla hacer un atraco en la batería yo, yo me acuerdo una vez que era la noche Ay, ¿vale? cuando vivía solo en casa de mi abuela y hacía mucho calor, ¿no? Ay. Y yo, joder, mía, qué calor que hace, voy a dormir y digo, voy a estar en el polo norte esta noche. Y esa noche no pasé frío porque estaba en el polo norte. ¿Eh? No, bueno, no pasé frío, no pasé calor. Estaba en el pueblo norte y bien fresco. Eso ya se parece a lo del chiste. Aquel chiste que es el hombre que por la noche va y dice, por la noche sueña y está diciendo que se tengo, que se tengo, que se tengo. Hasta que la mujer se cansa, se levanta, le da un vaso de agua y vuelve otra vez a dormir y, y el hombre continúa diciendo que se tenía, que se tenía, que se tenía. <risa> <risa> Esa de ella. Yo sí que recuerdo cuando tenía 7, 8 años que yo necesitaba unas monedas para comprarme mi chistería o mis cromos y, y soñar que debajo de la almohada había un montón de monedas o en una papelera que pasaba y se abría la papelera y caía un montón. Y despertarme... yo prometía. <risa> <risa> <risa> despertarme y... en una empresa muy bien, Y ver... Debajo de la almohada, pues estaba seguro que había monedas. Y, y yo, mm -hmm. miro ¿Pero cómo puede ser? Si estaban ahí. Pero estaba seguro que estaban ahí. <risa> Imagínate. Imagínate. No, yo, yo, yo tocaba monedas en el puño. ¿Estaba que, debajo de la almohada? Eso a mí me, para, me, me pasaba, pero con los ganitas y choritos. Cuando estaba en Nazaret, no, es verdad, yo lo, lo, lo ignoraba, no. ¿no? No, que cuando venía mi madre los viernes, o los jueves, o los miércoles, un día de la semana venía mi madre a verme, y claro, me traía viandas, me traía bocadillo, me traía galletas o me traía alguna cosa. Y me acuerdo que siempre me traía una longaniza o un ¿Sí? chorizo y tal, ¿no? ¿Después lo soñabas? No. ¿El, re lo ¿El resto de la semana? No, que como nadie te lo veía, pues, tenías que meterte en tu mochila y tal, yo por las noches ¿Sí? cogía el choricito la longanita y debajo de la sábana lo mordía. Pero muchas veces no lo mordía, simplemente me lo ponía debajo de la almohada. <risa> Y soñaba con el chorizo. Y cuando despertaba y abría la almohada estaba allí. Claro, claro, claro. Porque no me lo había comido. Entonces, claro. A, a medianoche me ponía a comerme el chorizo. Hasta que olería, o bien olería, la la caña. Caña. olería bien la almohada luego. Ah, el chorizo, la cuñadita... Hay... eso sí que me un castal de verdad, ¿eh? Aparecía el chorizo. Sí, aparecía el chorizo. <risa> no, pero es verdad, ¿eh? no, no es no hay no hay... eso porque... O, o un trocito de queso duro, que, o el mismo pan, que me gustaba debajo de la almohada, debajo de la almohada y bajo bueno debajo de la sábana, no de la almohada, no me que Y esto estaba prohibido, porque el sereno iba de un lado a otro, de la habitación, que era muy larga, habían 40 o 50 camas, y ahí donde veía que alguien se tapaba, ya sabía que estaban haciendo cosas raras, porque si no era comiendo chorizo era otra cosa. <risa> Entonces iba siempre vigilando toda si la noche, no, toda la noche. Bueno, eso de las dos, o las tres ya. Ya se, ya, y comía. Ya, se, ya se dormía. No, se dormía. No se sentaba en una silla y haciendo. Te Imaginaría. Soñaba que vigilaba. No, no, no déjate que cuando se te levantabas a mirar y no sabía el este, te iba detrás, te pegaba un buen susto. Se te cortaba el tipi. <ríe> Ja, ja. Ja, ja. Ja, de volgende, waar is deze? De Ronyal. De is De onze. De Fondinket. De Fondinket, de Geronien. Ja, dat is een heleboel. Ja, dat is een heleboel. Omdat. Omdat, als je het eren, als je a Correras... Sí, tu, ir tu? ¿También ¿También el yo el primer día que fui a villarranca el, el, el primer día que fui a arrancar, me dormía en el autobús era el primer día me esperaban margarita y la abuela y te por estaban ahí y, y llegué se <ríe> descargó. y estaba así apoyado de este y aquí donde miraban eh eh yon y amaneció en tetra eh, qué bueno. sí, y menos mal que después el chofer me, me, me volvió otra vez allá a la carretera principal, andé dos kilómetros de truco. Sí. Sí. Todo para ver... ¿Te también, dormir, ¿no? La primera cita en Villa Franca. que llegabas. Sí. Pero la abuela, sí. la abuela me miraba. ¡Ay, un pez. ¡No es un ¿qué es El de la dama delche. ¿Es bueno. el de la, de, la, de la dama delche? No se Adalena, sí. ¿Te acuerdas de la, de la dama del Elche que te traje? No, talita de cheque. Me ríe, figura. No sé no. dónde está. La dama del Che La La dama del Che La dama del que era bucha, ¿no? La dama del cheque, no, ¿eh? La dama del La <halfway> <vara>. <insight> <inks> <Dimenshi Tin> -tra <rico> <traduta> del <ído wolfily> <laughs> No sé si viste eso el otro día, la ¿Eh? historia esta de Show of cada semana, ¿no? De, de, de, de investigación. Y el otro día hablaron de los, de los videntes. Salieron todos apaleados. Todos los videntes, sabidos si por haber el rap, el Octavio Aceves y toda la mandanga esta. ¿no? Los pusieron a caldo prácticamente a todos, incluso a los que ¿Mm? estaban allí, ¿no? Entonces, con toda la razón del mundo. Sí, con toda la razón. Ah, pero ¿te chocó? Porque luego también dice tapping y resulta que en Telecinco están haciendo también... están tratando con el Paco Porras aquel. Están entrevistando <ríe> ahí en Telecinco. ¿Es un amante del Paco Porras? ¿o? No, no. Está entrevistando, pero es que hubo uno que dijo algo... Porque claro, entonces se metió el, el, el Paco Porras, que es un santa mañana, mucho cuidado también, pero... Entonces aquel, eh, uno, uno, de los, uno de los vividores de aquellos, dice se metió un poco con que todo es mentira, ¿no? incluso pues, hasta los milagros de, de metiéndose con la historia también de lo de la Iglesia, lo de las Vírgenes y tal. Y comentaba un caso muy curioso, ¿no? de, lo de la Virgen de Lourdes, comentaba que, dice, ¿por qué no me digan? Y dice, está comprobado, dice, desde que los, la Virgen de, de Lourdes se apareció a la Bernardez, están comprobados 35 casos de, de curaciones milagrosas, Fueron reconocidos, no sé, un montón de casos eh, unos ciento y pico sin reconocer por la iglesia. Dice, pero nadie dice que han muerto en las carreteras de acceso al, al, al santuario han muerto dos mil ciento y pico de personas. ¿Eh? <risa> en, todo ese, en, en todo ese. Eh, eh, desde que se la conoce la Virgen de la Grande, dos mil y pico de personas que querían ir a la Virgen han Muerto y la Virgen no ha tenido ningún cuidado de ellos. <risa> ¿Eh? Le cuesta mucho solamente curar a unos cuantos. Y que se mueran los otros que van a verla, ¿eh? No hace ningún milagro por ellos. Bueno, casi se lo comen. Eh? <risa> no es lo mismo que tal y como es que no Nada, toca la cuestión de la iglesia, lo reconocido oficialmente por la iglesia. Pues era demasiado, ¿no? Porque el, el, el, el estos son hechos constatables, además. Pero menuda, menuda, menuda arena, tú. Aquello parecía un circo lleno de.. de... de mono, total. Pues, yo he llamado a la radio y, y antes de mí de la radio, no. ha llamado a una mujer y hablaba sobre esto de la reforma de la reforma de laboral que quieren hacer ahora, que quieren que los parados.. Uh, ...tendrán que aceptar trabajos... ...aunque sea a 50 kilómetros de, de su domicilio... ¿no? ...y la mujer dice, dice... ...yo desde luego al gobierno este no lo entiendo... ...por un lado... ...te tienen que dar facilidades... ...para, para tener hijos... Y, y, y, te, ...y te pagan por ello... ...y por otro... ...ahora resulta que si tú eres padre de, de familia... Y tienes que perder tres horas de viaje, ¿para que vas a tener los niños? Claro. Digo, porque si tienes que perder media vida estando trabajando, ¿para, para qué tener niños? Y dice, y aparte ha hablado de lo Claro, si te tienes que gastar un 20% de tu sueldo en gasolina, pues te lo tienes que gastar, ¿no? Claro, yo he aprovechado un poco también para hablar de que a este gobierno lo que tendrían es que meterle una querella criminal por todos los muertos que va a provocar el hecho de que gente que normalmente antes a lo mejor podía desplazarse andando, ahora tenga que utilizar uh, coche propio. Eso es que tenga coche propio, ¿no? Digo, porque si cada día gente va a contribuir a atascar más las carreteras, va a haber más contaminación, y luego, una de las principales causas de, de mortalidad es precisamente los, los desplazamientos hacia el lugar de trabajo, ¿no? Y que si ahora cada año hay cerca de 800, si ahora esto se pone como norma pues a lo mejor ya serán más de mil los muertos no son mil mil, mil mil menos pero la gobierno son mil menos ¿tú también mil menos para pagar la justicia pero sí, a, sí, ver, a ver voy a hacer una pregunta yo <coughs> y vosotros me contestaréis si sabéis algo de, de pero vamos seguro que no lo han pensado ni siquiera los sindicatos la gente misma los obreros Yo estoy en el paro. <coughs> no tengo coche. Y me dan trabajo a 50 kilómetros lejos. ¿Alcudia? ¿Alcudia? al Alcudia, ¿Hm? ¿Al ¿Eh? cada, cada día va a ser ¿Qué tengo que hacer? Te tienes que obligar a cogerlo te quitan el paro. ¿Eh? Te tienes que obligar a cogerlo o te sancionan en el primer estadio, me parece, o te quitan el paro. Si no tengo coche, y no puedo ir a 50 kilómetros lejos a trabajar eso no se contempla y cada día te tienes que gastar 1.600 pesetas en de el local, local ¿En uno espera, para arriba y otro para abajo, más la comida, no, no vives no, no vives, pero eso le da igual, porque eso en el fondo dice un parado menos que se busque la vida, un miserable... no, no, pero... Ah, pero sabe, no, no, no, no o sea, sabe, no me no, explico sea, bien no, ahora... tenéis que contestarme vosotros en el lugar de el que puede decirme el gobierno así. Yo no tengo coche y me ofrecéis trabajo 50 kilómetros lejos. ¿Qué tengo que hacer? Comprate un coche. una bicicleta. Es que yo tengo miedo al coche. Yo no, nunca he. he en fin, no, no, no. Pues haces, ha, ha, ha, ¿Haces un cursillo para quitarte el miedo? No, no, no. Es que yo no, no, quiera, quiero, cambiar, cambiar no quiero conducir coche. Tengo ah, un claro. temor. Claro. Y además de esto... Cambiar de residencia. Que vivir Y a vivir a ¿Eh? ¿Eh? Que te vayas ¿Eh? a Alcudia a vivir. Te haces que por de 15 días y te ves. venden la casa por 15 días. Si sí. Sí, luego te al revés te mandan a la otra punta tienes que venir otra vez a la casa. No ves, No, no lo entiendes que tu problema al gobierno no le interesa tu explicación no te la va, no te la va a pedir el gobierno de la explicación que tú quieras darle o vas, o vas. Ya, eh, no no no, pero, no sí que no, no, que pero no. la realidad es que si tú no puedes te aguantas pero eh, no me dirán esto así no imagínate ahora que vosotros sois el gobierno en fin el ministro de trabajo o que sea yo no quiero ir eh, en fin no no no hay manera no, no puedo conducir coche pues ¿Sí? antes lo tenías mejor porque pedías todo el dinero y podías ponerte un negocio por tu cuenta pero ahora no puedes ni hacer eso o Oye, sea que hay, hay ¿Eh? tres soluciones o ¿Eh? tomar autocares para allá mm. en caso de que los haya mm. y si no los hay no puedes llegar o porque no quieres o comprar coche la solución es irse a vivir allí mm. tomar el autocar O joderse y perder el desempleo Ahí está Y esas son las tres altern alternativas que hay Y sabes que esa va a ser la mayoría de muchas personas Hombre, uno, uno llamó a la radio Y dijo que, dice Bueno, si a mí por ejemplo me mandan a, a 50 kilómetros Dice, yo tengo mi claro Digo, yo me doy por, de baja por, por depresión Y de ahí no me muevo claro Y ya está ya y, dice, y así lo que hará el jefe Es dejarme en paz O sea, dejarme en paz Porque es que no me va a aguantar el mismo jefe no me va a aguantar porque claro estará con una persona depresiva porque no es que yo no puedo so soportar ese, ese trago no y, y llamó a un empresario a un jefe un, un patrón no sé y dijo que dice pero es que eso no es inteligente y dice porque yo voy a, tener, voy a tener gente con más ma de mala gana en mi, en mi, en mi empresa claro harás y dice bien. y no van a trabajar bien claro no es, es, que, es que ya lo pues dejó, que pague ya. bien y la gente estará contenta pero claro, que los el, hago así con las empresas en vez de tenerlos los contratados el, el, el, el que había antes de aquí de, de trabajo el ministro de trabajo antes que era andaluz que lo, lo sacaron no me acuerdo cómo se llamaba había uno que era andaluz sí. sí. secretario general del PP ahora no, uno, no, uno, uno que era ministro de trabajo era que ministro era... de trabajo antes que este, ese, el... Ese, bueno, no sé cómo se llama el PP, es Andaluz, y era ministro de trabajo. Y dijo, y dijo algo parecido, dice que tener a la gente de mala gana, en malas condiciones y tal, dice, es muy, es muy poco inteligente. Dice es que la gente no, no, no, no se da, o sea, los, la mayoría de empresarios no se dan cuenta que es poco inteligente tener a gente con, de mala gana. Es que saca mal el trabajo y el producto sale mal. Él lo decía de cierta manera. Y hablaba un poco también acerca de los beneficios y tal de todas maneras si hay una cosa con el tema este que ha planteado el gobierno además de, es, de, es absurdo es tonto, porque el mismo esfuerzo es para el gobierno declarar a la población acercar el trabajo a, los, a las poblaciones o sea, acercar el trabajo a los trabajadores que alejárselo es el mismo trabajo ahora se, se ha creado toda una Sí, sí, sí. Eh, ahora se ha creado uh, una, una cuestión de por ley alejar el trabajo a los trabajadores por ley todo lo que va a implicar ello al gobierno será algo bestial porque le va a, a crear una cantidad de problemas enorme si esa misma ley lo hace al revés o sea, por ley, por decreto acercar el trabajo al trabajador o sea, no alejarlo de las urbes de los sitios de puesto de trabajo es lo mismo Es el mismo puerto. Lo que pasa es que en uno es positivo y en el otro es negativo. Pero es el mismo esfuerzo, es el mismo. Gastará lo mismo, algo gobierno no, no tendrá nada que perder. Pero por ley está dictaminando algo, algo positivo. Y sin embargo, por ley ahora está dictaminando algo negativo, que no se sabe las consecuencias que tendrá. A no ser que dentro de lo que es las leyes suyas y los trece que, que tienen los políticos, les convenga crear todo este tipo de historias es lo más seguro, lo más seguro. Porque esto no está bien. razonado. Esto, no, esto está razonado con pillería, no con otra cosa. Bien. Yo, me, vuelvo a insistir. <coughs> Yo soy el trabajador. Vivo en Palma. Tengo mi mujer, mi esposa y un niño, una niña, en fin, que va a la escuela y tal. Me he quedado sin trabajo, estoy en el paro. Vivimos en una casa que es nuestra. No tengo coche, y ustedes me ofrecen trabajo a 50 kilómetros lejos. Que la empresa ponga bueno, un autocar bien. para ir a trabajar los trabajadores. Entonces se pasa aquí. Gratis. Igual bueno, que hacen los estudiantes, cuando no están estudiando en su pueblo, en su zona, ¿qué tiene que poner un autocar para llevarlos al colegio? Un autocar para recoger los trabajadores de Pablo y llevarlos al un colegio. Claro. Y que no se me diga después del gobierno que, que venda la, la casa de allí y que me vaya a comprar otra en Alcudia, y si después me quedo sin trabajo allí tengo que volver a otro sitio y 50 así por allí 50 por allá y qué, qué es esto no, claro no. no, es que no puedes. es un caos no, que ponga los medios de transporte gratis que no, te puedas desplazar de un sitio a otro Entonces, mira, en, mira, hay una de esas no guades mira, en, la que, no estaba, la que bueno. estaba aquí guades que estaba en, en el subestada, sí, sí, sí, la gran no sé. fábrica se fue a Benisalem sus trabajadores van con autocar, o sea, los transportan, el autocar, yo, yo es que he ido con el autocar y hace varias paradas por toda palma y se los lleva bien y en el autocar pues me parece que vos... ¿Y esto ya es otra cosa? Claro. Claro. Es que difícil, pero es difícil Esa empresa es? um, cambia de, de lugar Eso sí, claro. bueno, pero si el no gobierno te, te, te hace ha ir a otro sitio pues madre. que tenga autocares que puedas ir a trabajar exacto, sin, exacto. sin depender de un, de un vehículo propio que tú puedas ir a trabajar las horas que te tocan que gastas media hora, tres cuartos por viaje sabes, antes, pero que tú no, no tengas que desembolsar nada para ir a trabajar hay gente, hay gente que en total en, en todo el día igual hace 10, unas 12 horas o más en lo que es la jornada laboral con el trayecto y todo Hay eh, gente que se pide en carretera dos horas y, bueno, pues, y, en los, y ahí en la península... En bueno. Madrid, Madrid, bueno. Madrid hay eh, gente que dice que es normal hacer un horetivo. Sí, sí, sí. y, y, y, y en Estados Unidos, pues no, por la mañana sí. y por la noche. En, en Estados tampoco, Unidos, ¿no? igual que aquí, duermen en el camión. Y ahora, sí, sí. por ejemplo, lo que está pasando en el, en el norte de España, que no les dejan pasar la frontera, estos chavales, esta gente se tiran días dentro del camión por ahí tirados. ¿Cómo quieren que llegue? ja kan ik ook checken ja kan ik ook is <laughs> Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,